Ave Dios lo que pensaba en aquella triste noche junto al altar de la iglesia cuando vestida de novia te entregabas a otro hombre con la bendición nupcial me dijeron que tu socor se nublaron por el llanto y que estabas tan gloriosa Te parecías una virgen Con tu corona de azares Escapada del altar Esa noche de tu bondad Fue la noche de mi muerte Murieron mis esperanzas Y aunque hubiera deseado Contemplarte desde lejos Contemplarte y nada más Pero su que pasará por mi mentía colorada sabe Dios una venganza corrilecos de la iglesia a llorar mi desventura junto a la orilla del mar me dictaron tantas cosas quizás por mortificarme Pero dentro de mi alma yo sentí una gran humillación Quiera Dios que seas dichosa Que en el día del mañana No vayas a arrepentirte por tu fatal decisión